Pero la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. A través de todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. Por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, frecuencia cero, emitimos nuestro mensaje destinado a alguna otra civilización. Que quizás pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. La imagen de una temprana etapa caliente del universo la propuso por primera vez el científico George Gamow. En un famoso artículo escrito en 1948, Conjuntamente con un alumno suyo, Ralph Albert. Gamow tenía bastante sentido del humor. Persuadió al científico nuclear Hans Bett para que agregara su apellido al nombre del artículo, y de ese modo la lista de autores quedó como Alfred Bett y Gamow. Algo así como alfabeta y gamma del alfabeto griego o el ABC de los trabajos científicos. Parece curioso, pero el humor tan simple de las mentes brillantes a veces provoca mi dolor de cabeza favorito.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 Internet también se nos escucha a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Touch de Villa Urquiza, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Con Z, señor Edgardo, por favor, el ABC o Alfa, Beta y Gamma de Alfa, b e t y g a m o a Resultó particularmente apropiado para un artículo sobre el principio del universo. En él, los tres autores hicieron la notable predicción de que la radiación en forma de fotones procedente de las etapas muy calientes del universo debería permanecer aún hasta hoy en día, incluso, como si fueran piezas del Sol. どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Mirando al infinito se nos puede encontrar en internet en el portal www.robprogresivoradio.com.ar, la página de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Gigantes Gentiles, el retorno del gigante que cumple no sé cuántos años y emisiones. ¿eh? Realmente va a ser una fiesta extraordinaria, mi querido amigo Gustavo Bolasini, para celebrarlo. Progresiva 70, trae tormentas y un montón de programas de rock progresivo y sinfónico que nos acompañan, señor Edgardo. s í Y a s í estamos, junto a radios como Mexicali Proc, Delicious Agony y Stellar Attraction. Así está Big Bang representando a Frecuencia Cero, por supuesto. La radiación predicha por Alfer, Beth y Gamow permanece aún hoy, pero con su temperatura reducida a unos solos pocos grados encima del cero absoluto. Fue precisamente esa radiación de fondo la que Pencias y Wilson encontraron en 1965 al rastrear el firmamento con una antena y que al principio confundieron con ruido blanco producido por estiércol de palomas. Palomas que, además de posarse en su antena, resultaron ser tres hermanas.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 89.3 FM Camp con Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario y 92.1 FM Del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. En la época en que Alfer, Bet y Gamow escribieron su artículo. No se sabía mucho acerca de las reacciones nucleares de protones y neutrones. Las predicciones hechas sobre las proporciones y los elementos en el universo primitivo eran, por lo tanto, bastante inexactas. Pero esos cálculos han sido repetidos a la luz de un conocimiento mejor de las reacciones nucleares y ahora coinciden muy bien con lo que observamos. Dejando completamente de lado todo concepto que pudiera resultar impreciso. o o t m I see you around the corner Waiting for my flame to burn My eyes are dim, I cannot see No, there's a good time Waiting for me Making my scene just a groover to groover the ride Making what checks I can I dance what I do. I'm getting right through to the band. See you r e in the corner. Wait for my flame to burn. My eyes are dim. I cannot see. I sort of feel you, baby. Feeling.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 Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 97.9 FM La Leñera de Potrerillos, Mendoza. Un gran saludo para ellos desde aquí, señor Edgardo. Gente que nos transmite hace tiempo, ¿eh? Un gran saludo para esos emprendimientos、eh, hechos con, con mucha fortaleza y mucha intención realmente.、Eh, radios comunitarias que llevan el mensaje de la gente. Resulta muy difícil explicar de otra manera distinta la predicha por Alfer, Beth y Gamow por qué hay tanto helio en el universo. Estamos presentes. Por consiguiente, bastante seguros de que tenemos la imagen correcta, al menos a partir de aproximadamente segundos después de producido el Big Bang, y podemos quedarnos tranquilos, incluso hasta practicando el Feng Shui.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 Después, durante el siguiente millón de años más o menos, el universo habría continuado expandiéndose, sin que ocurriese mucho más, como si se produjera una disolución. De radio en procura de alguna otra civilización. Big, b a n g En algún lugar de mi e v a Zor. Se escucha Big, big bang. bang. También se escucha Big Bang a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A través de sus señales, 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Producido el Big Bang, finalmente, una vez que la temperatura hubiese descendido a unos pocos miles de grados y los electrones y los núcleos no tuviesen ya suficiente energía para vencer la atracción electromagnética entre ellos, Habrían comenzado a combinarse para formar átomos. A partir de allí se harían realidad, entre otras cosas, los sueños de los viernes. Años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big, Big Bang. El universo en conjunto habría seguido expandiéndose y enfriándose. Pero en regiones que fuesen ligeramente más densas que la media, la expansión habría sido retardada por la acción.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 Eh, son vicios. A José Luis Castaño, a Roberto Pulice, h a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Kike c u a l i a n o de Gigantes Gentiles, a Alex Sentana de Busley Park, Sydney, Australia. Todos ellos agradecemos y saludamos a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Un gran saludo a nuestra querida amiga Marcela s c o r c a y al Guata, ¿no? ¿Eh? Que trabajan ahí en prensa de Icarus.、A Al departamento de edición de frecuencia cero en la figura de Leo Montenegro. Un... ¿Cómo quién, señor Edgardo? Por favor, creador, aparte, este, un científico. ¿eh? Está, anda medio perdido, extraviado, pero los científicos son así, usted sabe. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Aucielo. Dirección General Hernanda Isich. Colaboran en el piso nuestro querido amigo Luca d a r w i c h Hoy se lo ve sonreír, desde hace rato que no, pero bueno. Y a Javier d a r w i c h ¿eh? que hace las cuentas y nos factura siempre. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail b i g b a n f r e c u e n c i a c c o m a r o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook. Flipboard y Tumblr、eh, es difícil de decir, pero bueno, es un aplicativo. Allí estamos. Un gran saludo y que se reponga nuestro querido amigo eh, Adrián. Eh, está un poco enfermucho. Será hasta la semana que viene. Chao.